Es uno de los sitios más apasionantes del mundo, es un cementerio judío. Se encuentra en Praga y ahí encontramos también el origen de la leyenda del mito del goling. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre este asunto con alguien que conoce a la perfección, el lugar que conoce a la perfección, ese cementerio que conoce a la perfección de eh, Praga y que lo comenta en su libro Turismo Dark. Turismo Dark que lo publicó hace muy poquito en Luciérnaga y la autora es Miriam del Río. Miriam, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches chicos, no. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí resistiendo, resistiendo. Bueno, un lugar todos. espectacular, ¿eh? la verdad que sí, el cementerio judío tiene tiene un magnetismo, que mira que es pequeñito además, ¿eh? pero oye, cuando lo visitas tiene aquello que te envuelve, ¿eh? tiene, tiene una magia especial ese lugar un lugar del que hablas en este libro es importante porque todo está volviendo un poquito a la normalidad las librerías están abiertas ahí se encuentra este libro este trabajo Turismo Dark el mundo del turismo también tiene que resucitar eh, un poco sí. para que no siga en el cementerio y la <risa> gente tiene que leer qué importante además es lo que hacéis a algunas personas, que es contarnos en libros con las dificultades que están viviendo eh, el mundo del libro en estos eh, momentos, y el mundo del turismo, que también es eh, eh, el mundo que tú cuentas, y un turismo muy especial a lugares espectaculares como este. Pues sí, es un tipo de turismo alternativo, un tipo de turismo oscuro, como, como se llama el libro Turismo Dark, que precisamente lo que, lo que intenta es mostrar al visitante, al turista, eh, lugares que no, son, no están en los típicos circuitos turísticos habituales, ¿no? que se salen un poco de lo típico y tópico que te muestra la cara B de, de, de aquel lugar. Y yo precisamente pues me he recorrido medio mundo buscando pues esos lugares que tienen un magnetismo y una aureola de, os, de oscuridad, pues que bueno, irremediablemente, por una razón o por otra, te atrae. Pero tú en otras ocasiones nos has comentado sitios que prácticamente desconocíamos, pero en el caso que nos ocupa, si sí es un sitio de referencia para las personas que tienen la oportunidad de visitar eh, Praga, que es un, una ciudad maravillosa y, y, y fantástica, que tiene de todo. Pero sí es cierto que dices, si puedes y tienes tiempo, acércate al cementerio judío. ¿Qué es, pues, ¿qué es lo que tiene de reclamo ese cementerio? Bueno, pues es, es un cementerio que se cree que se estableció en el, en el siglo XV, por allá en el siglo XV, en el barrio de Josef, ¿no? la ciudad vieja, y la realidad es que, a ver, la tumba más antigua que se ha encontrado allí es de 1439, por tanto, siglo XV. Pero se tiene constancia de que a finales del siglo XI pues ya existía una comunidad judía allí bien establecida, ¿no? por lo que es probable que el origen del cementerio sea mucho más anterior de lo, que, de lo que se cree. De hecho, hay que tener en cuenta que una de las normas de la Turá, por ejemplo, es que las tumbas no se pueden destruir ni se pueden cambiar de lugar. Y como tampoco pues en aquella época se podía agrandar el barrio, ¿qué ocurrió? Pues que la misma gente del gueto empezó a arrojar capas y capas de tierra sobre los sepulcros que ya existían para ir ganando terreno, pero en altura. Así que, claro, cuando uno visita este cementerio, no solamente esa aureola, esa magia que te envuelve de lo que estás viendo, sino que además tienes que entender que solamente estás viendo una parte de las tumbas que realmente hay. Se cree que hay 12 capas acumuladas de tierra, Por tanto, solamente estaríamos viendo unas 12.000 lápidas de las que realmente hay. O sea, imagínate lo que queda ahí por descubrir. ¿no? Por tanto, queda claro que el cementerio es muchísimo más antiguo. Este cementerio nos hace recordar eso como... Eh, se conocen a los cementerios, son camposantos, porque eran lugares especiales. Este lo era también. Sí, lo era y además este tiene un atractivo lo que decía al principio, no es un atractivo decadente que es el que emanan pues, la mayoría de los cementerios pero este aún más, Porque tú vas, vas caminando no a través de ese camino estrecho, sinuoso de piedras no que te va guiando a través de, de todas las lápidas algunas cubiertas de musgo, otras no, pero que te permiten leer las inscripciones y los epitafios y eso es una de las cosas interesantes que se pueden hacer en este cementerio, en el cementerio de Praga eh, es muy interesante observar las inscripciones ...para entender la historia de, lo, de las personas que descansan allí, ¿no? Porque si te fijas, pues algunas lápidas tienen símbolos, emblemas de familias, nombres, profesiones... ...por ejemplo, se pueden encontrar grabados en la piedra racimos de uva... Que simbolizaban la fertilidad y la sabiduría, representaciones de algunos animales, pues, por ejemplo, como el león, el lobo eh, o el gallo, que eh, pues estaban vinculados a unas familias concretas. También se pueden ver grabados de instrumentos, herramientas, que se relacionaban pues, con las distintas profesiones que tenía la persona fallecida, porque por ejemplo, el mortero, pues estaba relacionado para el boticario, claro, ¿no? la tijera, pues para el sastre, el violín para el músico, es muy curioso todo, la verdad es que es un, es un cementerio encantador dentro de De lo que es un cementerio, claro. La comunidad judía eh, de este cementerio, y en general la comunidad judía que estuvo viviendo en este tiempo, eh, ¿se sintió en algún momento perseguida? Sí, sí, sí, en diversas ocasiones. En diversas ocasiones, de hecho es un colectivo que por un motivo u otro siempre ha sido perseguido, ¿no? Que es una de las grandes preguntas, ¿no? que, que te haces en relación a, a la comunidad judía? Y sí que hubo ciertos momentos en donde en la comunidad del gueto, las personas, los judíos que vivían, que vivían allí, se sentían amenazadas, y por eso, eh, ahí viene alguna de la alguna de las leyendas que están relacionadas con, con Praga, pues eh, es cuando aparece la figura del Rabino Lou que fue uno de los intelectuales mejor reputados del ¿no? siglo XVI y a quien se le atribuye pues precisamente la creación del famoso Gólem, ¿no? uno de los mitos universales pues más famosos ¿no? del siglo XIX y, y sobre todo una de las criaturas más conocidas de la mitología hebrea, ¿no? que precisamente fue el Rabino Lou el que crea supuestamente ese Gólem para proteger de las amenazas de, de ese gueto. Fíjate, la palabra golem parece que... Eh... Ya solamente la palabra tiene un poder y lo asociamos a una serie de imágenes. Ahí encontramos el origen o uno de los momentos importantes de ese término y no tenemos que remontar para conocer un poquito el origen del golem de la figura legendaria a la mitología hebrea. ...sí, sí, sí... ...la leyenda cuenta que, que fue este Rabino... ...el Rabino Low que dio con la fórmula... ...para dar vida a la materia inerte... ¿no? ...gracias a la cábala o la magia judía... ...y lo consiguió insuflando vida a este golem... ...un ser pues casi humano... Eh, ...pero que no tenía alma... ...no tenía alma... ...y que había sido creado por este Rabino... ...pues para defender al, al gueto... ¿no? ...de posibles ataques... ...era un ser mágico... ...que solo obedecía las órdenes del Rabino... ...él le introducía las órdenes en la boca... ...mediante unos pequeños pergaminos... Y ...y, pues por lo que parece, este golem obedecía... ...pero un día, un mal día, por lo visto... ...el rabino olvidó extraer las órdenes de la boca... ...y claro, el golem enloqueció totalmente y provocó una matanza... ¿no? ...claro, finalmente cuando el rabino consiguió extraer las órdenes de la boca... ...se dio cuenta de lo que había sucedido... ...el golem, claro, se detuvo... ...y después de ver todo este caos, pues dijo el rabino... oye, ...esto se es acabado, lo vamos a encerrar para siempre en el desván de la sinagoga... ¿no? ...de, de la sinagoga Sarunova, la que se conoce como la sinagoga Vieja Nueva a la espera de que se vuelvan a, a requerir en un futuro sus servicios. Y sabéis lo más curioso, que es cuando uno visita esta, este cementerio y esta sinagoga, el acceso al desván de la sinagoga, curiosamente, está prohibido. Oye, qué casualidad. Por ¿no? si acaso. <ríe> Por si acaso, ¿no? O sea, Pero te bueno. ¿Te con las ganas de ir allí a ver el golem. vaya, vaya, tú te quedas mirando aquello y dices, en mmm, el desván, allí, ¿qué, esto, qué pasará allí? ¿Estará algo, golem? No, porque claro, eso es un mito, ¿no? Y... Para todas las personas. ¿Y hay alguna descripción de cómo era el golem creado por el rabino? Pues sí, es un, es un golem, es un ser creado de barro, está hecho de barro de arcilla, que se, que se modela y finalmente pues cobra vida, pero claro, es un ser que solamente sabe obedecer órdenes, ni sabe hablar, ni tiene conciencia, absolutamente nada, simplemente Eh, obedece, ¿no? Pero bueno, leyenda o no, esta fábula, pues básicamente lo que contiene es una advertencia, ¿no? Porque lo que desvela es la, la historia del golem, es que nadie puede ostentar el poder de Dios, ¿no? Porque eso estará condenado al fracaso. Es la figura del golem, es el reflejo de la obsesión del ser humano, ¿no? Por compararse siempre con Dios, por intentar conseguir esa capacidad divina de insuflar vida a la materia inerte, vamos, como hizo Dios con el barro de alta forma a Adán, ¿no? si nos, si tenemos en cuenta la biblia. La pregunta? es que si vemos eh, la imagen o la imagen que nos viene a la cabeza del golem es efectivamente esa, ¿no? Algo que está a mitad de camino entre un animal y un ser humano, algo un poco eh, bestial y brutal, eh, pues es esa es la imagen que da un poco el golem, ¿no? Creo sí. yo. Sí, sí, sí, es, esa, es, es básicamente esa, esa imagen, es un ser, es un ser inerte que... Y la Cábala es capaz de, de insuflarle vida, es decir la, la realidad es que el Talmud es el libro que contiene el primer texto importante que menciona la creación del golem ¿no? fueron los cabalistas eh, que surgieron bueno, durante la, la Edad Media los que proporcionaron según parece las herramientas para hacer posible la creación de este golem ¿no? de este hombre de arcilla animado gracias al conocimiento pues de diferentes rituales, de unas palabras mágicas concretas, claro, hay que entender que para los cabalistas El lenguaje es creador y la Torah tiene en sus textos la llave para crear otros mundos y otras realidades. Y ellos creen, los cabalistas, que el, no, eh, el nombre de Dios está formado por todas las letras que componen el alfabeto. Es decir, para ellos Dios se sirvió de las letras para crear el, el universo. Así que si ellos eligen las palabras adecuadas pueden conseguir dar vida a un ser inerte como es el caso del, del golem es así como aparecen las primeras interpretaciones y las fórmulas pues para crear el golem en el siglo trece que es la primera vez que aparece sería como un poco un, un Frankenstein de barro no exactamente y además es que está mucho más relacionado con Frankenstein de lo que la gente lo, lo que la gente se piensa eh y ¿Sí? por qué Sí, sí pues bueno porque resulta que Mary Shelley para escribir pues Frankenstein una de sus referencias fue precisamente la leyenda del golem entre otras ¿eh? entre otras eh, porque ella se sumergió en la mitología judía y en, y en esta leyenda pues para encontrar a, a ese ser ¿no? que le inspira a dar forma al monstruo de Frankenstein que fue ya ya digo una de sus inspiraciones porque también ya sabemos todos que también se, se basó en el mito griego de, de Prometeo uh -huh. y también en los experimentos de Dartmouth-Darwin que esto no lo sabe tanta gente un médico y científico que era del siglo sí. eh, del cual se decía pues que había conseguido animar materia muerta ¿no? pero vaya que el golem fue uno de sus referentes la, también la, las anquitas de rana ahí, ksh, electrificadas <risa> exactamente que te, que te iba a eh, comentar yo no sé si eh, la investigación que tú has realizado llegaste a dar con algún caso de algún relato de alguna persona porque sabes que muchas veces las leyendas y los mitos aunque la gente puede de saber que es todo pues eh, algo como muy eh, ancestral pero que en un momento dado se les, no sé, pueden le, incluso contar no, no, yo es que lo he visto yo he paseado por el cementerio judío de Praga y te juro, te juro, te juro que yo he visto el golem ¿te, te has topado con algún caso así? ¿algún relato? No, no, eso no me lo ha dicho nadie que se haya topado con el golem probablemente si se hubieran topado con el golem no habrían terminado vivos para contarlo, <risa> probablemente no, pero sí que es cierto que, a ver, yo creo que en toda leyenda en toda fábula siempre hay una parte de realidad, ¿no? que al final se rasca, al final siempre hay algo de cierto, ¿no? yo siempre lo he creído, en todas las fábulas siempre, lo típico, ¿no? cuando el río suena agua lleva, ¿verdad? Pues en todo siempre debe haber algo de, algo de realidad. Pero claro, desde el siglo trece hoy en día, imagínate si toda esa información en un momento pues fue eh, entendida como cierta para muchas personas... ...pues ho hoy en día, siglos más tarde, aquello está más tergiversado imposible... ¿no? ...pero sí que es cierto que la leyenda del Golem es, es una realidad para los praguenses y y es, y es una leyenda pues muy querida de hecho cuando tú entras en una tienda de souvenirs uno de los souvenirs más típicos que tú te puedes llevar a casa es una figurita del golem <ríe> es la figurita que de hecho yo la tengo en casa ¿eh? también que además tiene las letras detrás O sea, es curioso es curioso Turismo dark. Así se titula este libro, el golem, el cementerio judío de Praga y muchos otros destinos turísticos. Importantísimo. Fomentar el turismo en estos días. Ha acabado el confinamiento. Y dentro de poquito vamos a poder conocer mucho mundo. De momento lo vamos a hacer con los libros. Con libros como este. Con turismo dark vamos a viajar con la imaginación con este trabajo. Miriam del Río, su autora. Y es la invitada que hemos tenido esta noche con nosotros. ¿eh? Miriam, mil gracias. Gracias a vosotros. Un, Un abrazo. Besate.